Casley, el peli rojo r con este Never c o n n e c i View Up. Así lo habéis decidido. Esta canción que marcó en la etapa de Fernandisco, que desde hoy ya forma parte del equipo. Gracias, fieras, por rugir conmigo un día más. Ya sabes, nuevo horario de 5 a 8 de la tarde, 4-7 en Canarias. Jorge s á n c h e Y ahora. <risa> ¿Qué pasa? ¿Ahora, qué? <risa> ahora por detrás. Ahora por detrás. Ahora <risa> por detrás. Hacemos、ahora、el cambio. Mucho más dulce. ¡Madre mía! a b e s lo que es por detrás! Ya <risa> está aquí, caballé. Voy a hacerlo suave la primera vez. Uy, oye, uy, mira, está bien, está bien. ¡Hola! ¡Oh! Te quedas con caballé en clásica, a disfrutar.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 Sí, que son r u b i k o Sonday. ¿Qué más ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Son las 8 y 3 minutos, una hora menos en la comunidad canaria, las 7 y 3 minutos. Bienvenidos, buenas tardes. Jorge está aquí con nosotros, todavía no se ha ido. Porque no está acostumbrado a su horario, yo, yo tampoco. Qué raro se me está es haciendo. Raro es raro de narices, tío. He venido aquí a í una horda de gente en la Gran Vía. <risa> y c u a n d o me vayan, o h a b r á nadie, tío. Bueno, sí. No, o no, sí, no. no lo sé. O quedarán los restos del naufragio. Bienvenidos de nuevo a los 40 Classic. Me alegro que estéis ahí. Y Ya sabéis dónde encontrarme. Me voy a quedar hasta las 11, porque no me dan permiso d quedarme hasta las 12, porque no me pueden dar de comer por si me vuelvo malo. Como Nicolás Cage en Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. イセカンマジイセカンマジイケマジ クラシック、クラシック、クラシック、ラシックラシック、ック、シ We are t k i n g rudeness, <laughs> we should be using I'm the ones who practice wicked charm. I'm ready to give you the courage, the p e a e t t Beaucoup de sentiments, de r a c e qu'il faut, qu'il désespère, je veux les gamins ouverts. Des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qu'ils le divisent, va changer. Seven seconds away, just as long as I stay. This is Que ahora tiene 65 años, es precioso, por cierto, y el señor Yosundur, que ha sido ministro de su país de Senegal. A lo que vamos, eh, antes eh, hacía cosas como para decir, bueno, recoge n los niños al cole, pero es que ahora se me hace raro, sobre todo porque estáis todos o volviendo a casa, o entrando en el gimnasio, o preparando la cena, o saliendo de currar. A las 10 saldrán todos los que están cuadrando cajas en este momento y entrarán ya a currar los que entran en el sector servicios. Así que estoy un poco descolocado. ¿Me lo tendréis en cuenta o no me lo tendréis en cuenta cuando diga ¡Ay, es hora de volver a casa! De momento yo estoy bien. Me siento bien porque la música es la misma. Ahora miro por la ventana y solo ve o oscuridad, como en mi corazón. Morado que hubiesen traído, que Dave Stuart hubiese puesto ahí un sintetizador con gatitos. Miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao. Mira, salvándolo a las distancias y viendo lo que estamos v i v i e n d o con el tema de las estafas telefónicas, de la suplantación, de los hackers y esas cosas, hay un hombre que ha comprado un teléfono en el Black Friday y ha recibido latas de comida para gatos. Dice, estoy desesperado. Le han cerrado la cuenta al otro para que no se viera que le estafa. A ver cuántos han vendido así. Madre mía, madre mía. ¡Cómetelas! o dámelas a mí, que tengo gato.、Yeah. Es la hora de ponerse intensito con Celine Dion en la vuelta a casa. a a p r e t a r los puños fuerte! Esto del cambio, pero bueno, tenemos c h i c ó l o g o s en la oficina. Es un chico becario nuevo y viene a contarte las cosas guapas. Hoy hemos estrenado, además, visita tremenda con un crack Francisco todas las mañanas. Perdona, Kate Ryan. Esa para ti que para mí, que tú ya estás acostumbrado a este horario, que sones a s t a a hora, pones la radio a este momento, preparas la cena con ella puesta y 10. Y es que yo tengo que reajustar todos mis círculos circadianos, los biorritmos e incluso el ojo de rap. Los 40 Classic, Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Ya está aquí la nueva clásica fiesta ochentera DJ Set. DJ. Revolucionamos el Tardeo de Madrid en la sala Oh My Club con la fiesta navideña que esperabas. Sábado 21 de diciembre con un DJ muy especial: Álvaro Urquijo, el líder de los secretos y una sesión con todas las canciones de su vida. Y si eres cliente del Santander, tienes un 20% de descuento en tus entradas. Así que, si aún no eres cliente, ¿a qué esperas? a c t e ahora. Consigue tu entrada con descuento en santanderesmusic.com y disfruta de nuestra clásica fiesta ochentera DJ set con Álvaro Urquijo, el líder de los secretos. Hola. a q u é ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de contar con cobertura anti ocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 c o n d i c i o n e s e n m u t u a e s Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la mutua. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me f i r m a s un autógrafo? ¡Qué cachondos! <risa> Venga, te tengo lío. ¿La tostadita de siempre? ¿Para l a f a n Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de ser publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. 94.8 Sevilla Brand n e w i n v e n t i o n something, grabs a hold of me tightly. Flow like a h a r p o o n daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights. Extreme. I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, c o r r u s t i o n speaker that b o o m s I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out h e k i d don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. The point, no faking. Cooking them s e s like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a h i h a t with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, h e r my 5.0 p u t my ragtop down so my hair can blow. The girlies on standby waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on. Pursuing to the next stop. I bust a and left I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1, eh? Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready, for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight b a l l Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shell. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is j a c k e s on the, on the scene. scene, you know what I mean?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 Hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. this. Shave plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs a y damn, rhyme was a drug, I'd sell it by the grim. Keep my composure when it's time to get loose, magnetized by the mic while I kick my t u i c e If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice.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 40 Classic. El pelo, esto de nacen con Perstoyun, nada se parece a ti. Pues ese problema no lo ha tenido una madre que tiene trillizos idénticos, ¿sabes? ¿Y qué le pasa a una madre que tiene trillizos idénticos, aparte de que su vida se c o n v i e r t e en un infierno, que es lo más normal del mundo? Es que no hay manera de diferenciarlos. Y vale, en el hospital te dan la clísica pulsarica, pero ya cuando lo lleva tres meses el niño, pues da un poco por yuyu. Pues una mujer ha ideado un sistema de puntitos. A este le llevaré puntito uno en el talón, a este puntito dos en el talón del pie, y este puntito tres Mira tío, tatuale un bigote de Hitler a uno, una ceja lo rota a otro, y a otro le haces... ¡Afí l m o si, pro! nueve, las ocho en Canadá. Take my heart, we、we'll、c o n sit down. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over h e r Before you take my heart, we consider. Before you take my heart, we consider. I've opened up the door. cleanse My skin, I a c h e again. I'm over you. Here. here comes the winter's rain. To cleanse my skin, I ate again. I'm over you. e Y cantaba esto del hijo del verano. No, yo soy más de invierno y del team frío. Lo siento muchísimo, pero es así. Es, es la realidad. Prefiero eso, volver a casa y que sea noche cerrada, que no volver a casa y, y con las gafas de sol a las 10 de la noche. A ver, hoy es lunes, con lo cual es un mierder día, que es lo que toca normalmente. Pero ahora a las 9 ha iniciado ya el primer turno de la vuelta a casa. La vuelta a casa. Estamos volviendo todos a casa después de trabajar. Ahí, j o ahí, j o Pero se ha inventado una cosa que se llama la cabina del grito. O Scream Cabin en inglés. O h a n e s n e en alemán. Y por lo visto, ayuda mucho en la terapia definitiva del futuro contra el estrés laboral. O sea, puedes pegar gritos. Yo estoy, llego haciéndolo desde que hago radio. No dejo de estar en una habitación insonorizada hablando solo. Con lo cual. The best o e g u m Caballé. En los 40 clase. e c h i q u i l l a Psycho, your v e r t i c a l s t d e you a Cabana gratuito. No me fío yo de eso ni de c o ñ a Pero os cito una noticia que de... ha pasado hoy, ha acaecido hoy. Parece ser que unos hackers han robado 560 gigas de datos de la agencia tributaria en España y piden rescate. A ver, a mí que intentaban sacarse la clave y les han liado. Han liado. Los 40 c l á s i c o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 right a o u Noches hay un momento, a b a El momento a b a el momento que te abrazarías a a g n e t a a Benny, a b e r g y al, a otra, a, a la a otra. Bueno, un farmacéutico que tiene su sede en TikTok y que es muy famoso y tal ha dicho que antes de tomarte un paracetamol para aliviar el dolor de cabeza es mucho más efectivo otro método que libera endorfinas naturales y que son analgésicos naturales al mismo tiempo. Es decir, que reducen el dolor y producen bienestar. Y dirás, ¿qué es e s a cosa maravillosa? ¿Qué es esa p ó c i m a ¿Qué es esa magia? Pues echar un casquete. Por lo visto, es, no es e s c i e r t o Ahora no tienes la excusa. Me duele la cabeza. Pues pim pam. Me d e s n u d o Ahora mismo voy. y q u e voy haciendo el pingüino? ¡No huyas! No, e s serio. Es una universidad de Münster que ha desarrollado ese. ese estudio. よろしくお願いしま o もう一あなこのでが、はあなとを知っているのたないるのでが、私ないですを知っているのでないでこのをて 俺が見たら、俺た よろしくお願いしま 「おいで Y poner este musicote que es que me están dando ganas de darle un pelotazo. Parad, parad, por favor, parad. Para ya, los 40 c l á s i c o parad. Para, para, para, para, Robert Mile, para. Cosas que hacemos mal. Tirarte la cadena con la tapa abierta. Por lo visto, si no tienes la costumbre de bajar la tapa después de hacer tus necesidades, deberías. Y es que la cadena puede dispersar gotas fecales hasta un metro y medio de distancia. Los 40 clásicos. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 c l á s i c Ya te p u e d e s acostar. 94.8 Sevilla. Stay out till the morning light, and we s i g n Here we go again, and though time goes by, our love. Me encanta. Los escucho siempre. ¿A q u í Suenan todos. c Las i C-Classic. Los 40 Classic. It's in a song for the Que meter ahí cada uno es como es. c l á s i c o 40 Classic. Hablando de previsión meteorológica, por si mañana no sabes qué ponerte, dices tú me voy a poner un tanga. Bueno, de acuerdo, pero aparte de eso, en la parte norte de la península va a llover, ¿vale? Y la parte sur tendrá nubes y claros, por más bien claros y solecico y esas cosas. Así que ya sabes, ahí tienes la previsión. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Sin ser yo meteorólogo ni nada. 94.8 Sevilla. 「まぁ guardato」「Lo guardato」「Lo ブロッカー」「c a r e z a t a Sul visino s u d d i f a Ma sembrava una patata」「La chiappata」「Lo follata」「Eh」「Neo」「Frittata」「Oh yeah、si」 Las 10, las 9 en Canarias. Cuatro en canarias、eh, es la hora de hablar de estas cosas ¿Sabes? ya estamos ya en faena que estáis haciendo de cenar por cierto que tengo un hambre hasta que no me acostumbre yo a este horario que voy a pasar vale, hablo, de, hablo de estas cosas una redada de la policía holandesa incauta un gnomo de jardín hecho íntegramente con dos kilos de mdma yo ya sospechaba de que esos bichos no podían ser buenos A ver, la película m e l i n o es que fuera gran cosa, pero ya con bates de béisbol sí que les daba. Y ahora resulta que están hechos de eso. Sabía yo que algo malo apuntaban. a ver, ¿qué te has puesto en la boca? Escupa eso.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 Con su irónica. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo te canta esa canción? Pues nada, así como mirándote de refilón digo. <risas> bueno, a ver, efemérides, hoy es lunes y hace justo. una semana exactamente también lo era. Madre mía, para lo que hemos quedado. Como animal, para la boda, b a u t i z o s y comuniones. ¡Ah! Gracias.、Sí. t e x t o de esta canción de Duncan Dú, vemos que estos tíos se lo pasaron muy bien en París. Y la cohorta fue de campeonato. Y la juerga también. Dos lesionados m e n u d a r e s vuelven a caminar, caminar después de activar una zona del cerebro no relacionada con caminar. Por lo visto, esa zona、uh, es un papel clave, o tiene un papel clave en la motivación y las recompensas. Estás pensando exactamente en la misma zona que yo. Es que levanta a los muertos de la zona. Poca broma, si funciona, maravilloso. Y ahora, por favor, dadles la bienvenida a sus satánicas majestades. ¡Sorte De Inglaterra. ¡Ay, a un montón de globeros les ha tocado el premio! Sí, dice la emoción de los repartidores de globo, nos han enviado un mail. Vamos a tener un contrato. De verdad que me alegro, un mogollón. Mogollón, chavales. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem c a b a l l é Los 40 Classic. ¿Podríais traer algo de cenar? <risa> Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy,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 Mejor de todo el universo Los 40, está reunido en un solo lugar: la app de los 40. Con los 40, los 40 Classic, los 40 Dance, los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcasts y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música. En un solo lugar. Descubre la app de los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de los 40. Ya disponible para iPhone y Android. d e s c u c h a Los 40 Classic. Sí, me encanta. Yo es que estoy enganchada a los 40 Classic. Los 40 Classic.、Uh. 40 Classic.、Eh. Ahora mismo es en zapatillas, en pijama o en chandal volviendo del gimnasio o de currar. Así que el l o q u e es lo de menos hasta ahora. entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol は、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、も me つのことは、もう一つのことは、も e 一 a のことは、もう一つのことは、もう一つの i n は、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つの m とは、もう一つのこと ファンドで見たら、すぐにありがとう。 Solo ダダダ。Da. s e n t a Ya no lloran. Bueno, que no. Hasta los tíos mayores y calvos también. Bueno, este ha sido el día de hoy. Ahora continúa con Mónica Ordóñez, pero ya ves que los 40 Classic tenemos buena música las 24 horas del día. Que somos majos. Y muy ricos no, pero ricos en personalidad sí. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Venga, poneme la casita a los ciegos. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. Trece de abril de mil novecientos cincuenta Y cinco. ¿Y el número de la suerte, el. Cinco. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la once. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Las 11, las 10 en Canarias. I'm so- ♪ <classic. S 2> Y de sola nada de nada, porque desde que nos deslumbró a todos en la Torre Eiffel de París con los Juegos Olímpicos, Céline Dion, y esto es un aviso a navegantes, no piensa parar. Hoy, de hecho, nos ha dejado a todos con la boca abierta porque resulta que regresa a lo grande en 2025 con dos nuevos álbumes. Ya nos ha dado fechas y todo, y además planea subirse a los escenarios en 2026. Toma ya. ¿Y qué tal va tu noche? Que no decaiga, que hay m u c